Buenos días, Pablo y Juan Pablo. Buen día. Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia. ¿Cómo andas bien? Bien, bien, media congestionada. Está muy frío en la pampa. Sí. ¿Estás acá? Estoy acá, estoy acá. Ah, estoy. bien, bien. Bueno, el motivo es que han lanzado el programa Constructoras para Mujeres y Diversidades. A ver,、eh, contanos de qué se trata esta política. Sí, en realidad, bueno, fue la presentación formal allá en marzo、eh, por parte del, de la ministra y del presidente y ahora. Eh, la, la provincia de La Pampa nos ha invitado a contar、eh, de qué se trata este programa y bueno, dar la posibilidad de, de que se sume también La Pampa. Este es un programa que, que ha nacido en distintas provincias, de hecho, en Catamat, La Salta, La Rioja, fue la pionera.、Eh, bueno, San Luis,、eh, la verdad que、eh, ha, tan, ha sido un trabajo que se ha venido haciendo en, como digo, en varias provincias y, bueno, en la nación lo que hemos hecho es. Tomar esta idea y tratar de replicarla, por supuesto, con cada lógica de cada, de cada provincia y de cada territorio. Así que bueno, va a ser lanzado, digamos, va a ser presentado hoy a, en un ratito、eh, a tal la provincia. Se ha invitado, por supuesto, a, a los intendentes, las intendentas, se ha invitado a la gente de o b r a s públicas, de empleo, a w o c r a c a m a r g o a algunos empresarios de t o o d de la construcción. Lo que se busca con el su c a r a m a principalmente s e podría decir que son como tres grandes objetivos. Que las mujeres y las diversidades se puedan capacitar en los diferentes oficios、eh, y, y trabajos que hacen a la construcción. Por otro lado, que se puedan romper ciertos estereotipos que hay en este ámbito tan masculinizado y que las mujeres y las diversidades puedan ingresar a las obras y, y estar、eh, trabajando ahí. Por supuesto, la independencia económica. Es como el, el gran objetivo de ¿no? independencia económica de las mujeres y diversidades para que no tengan que caer a veces o puedan salir más fácilmente de situaciones de violencia. ¿Hay alguna provincia donde ya te se permita hacer un diagnóstico, por supuesto, de un recorrido muy pequeño, de acuerdo a lo que estás diciendo? pero... Sí, es un, todo un proceso, un trabajo lento. Por ejemplo, por decirte, en Salta se están capacitando o t r a v e z una universidad provincial que tienen allá. Y el año pasado, en diciembre, regresaron unas 210 aproximadamente, y de e s o a s se irán incorporando lentamente en algunas obras, por supuesto, es、sí, decir, a obra privada y, y arreglar su propia casa, que también eso es parte de s a autonomía que, que se busca, ¿no?、Y、muchas de ellas pudieron construirse su propia casa, una piecita más, arreglar su baño, ¿no? Pero bueno, queremos que, que, que entren al trabajo formal y. Y ahí,、eh, a través de un, un, una construcción de viviendas que se hacía con fondos federales, la empresa constructora que era de Salta, por ejemplo, había empezado a incorporar a algunas de estas compañeras d g r e s a d a s en diciembre. Así que súper bien, digo, porque también、eh, es adaptar la obra, ¿no? Eso es lo que s dice la, la gente de obra pública, ¿no? También, en la medida en que entran mujeres a la obra, también la obra mejora, porque desde que se incorpora en baños, De que los horarios se flexibilizan porque muchas de ellas tienen y están solas con hijos a cargo y tienen que llevarlos a la escuela y volver o, o buscarlos y volver.、Eh, entonces, como que hay también mejora la calidad de, de vida, dicen, ¿no? la, de la boda. Así que ojalá esto se esto vaya incrementando. La clave, puedo decir, es poder、eh, formarlas, que se formen, pero también poder、eh, ayudar o incentivar a que se. i n s e r t e en el mercado laboral.、Eh, eh, Paulina, ad además de esta capacitación,、eh, ¿hay algún incentivo económico、eh, desde el ministerio para, para este grupo? No, no, no, no directamente. No Lo directamente. Que estamos promoviendo es、uh -huh. que a aquellas personas que están en el programa, por ejemplo, acompañar, que es a ayuda económica que tienen durante seis meses las personas las mujeres que han sufrido violencia. p u e d a n a lo mejor en ese periodo poder capacitarse y poder i n i c a r marcha, sería como lo ideal.、Uh -huh. y, y entonces, por, por eso digo que, que tratamos de, de priorizar a ese, a ese universo, que por supuesto entendemos、no、que es el único, ni, ni incluso también pues, no estar interesada ¿no? En,、claro. en este tipo de trabajo, pero sabemos que también la obra pública. Eh, ha crecido muchísimo en los últimos años, hay alrededor de 460.000 puestos de trabajo en todo el país.、Eh, viene creciendo, viene en alza. Es, esto, es un, una industria que es importante digamos que, que las mujeres p a r t i c i p e n s y solo lo hacemos en un 4%. O sea, solo 18.000 mujeres de los 460.000 puestos、eh, estamos trabajando en la obra. Entonces,、uh -huh. bueno, también, ¿no? Como, Como bueno, no nos quedamos afuera justamente de los espacios p r o d u c t i v o s de nuestro país. ¿Estás、eh, al tanto de la experiencia de mujeres en obra en La Pampa? Sí, tal cual, tal cual, mujeres en obra en General Hacha. Sí.、Eh, sí, incluso ojalá hoy puedan venir también, así nos cuentan su, su experiencia. Por lo que, si quieren, c o n t a ustedes, pero por lo que me han contado,、eh, que espero p o d e r decir, es mostrarlas hoy desde, desde ellas mismas. Es que lograron formarse c o n f o r m a r una cooperativa. Actualmente、claro. estaban trabajando en un club, me dijeron. Sí. Eh, eh, Paulina, ¿y,、eh, ¿desde el ministerio se va a incentivar esto de que se asocien, de que formen alguna empresa? Bueno, si es cooperativa, mucho mejor.、Eh, ¿La idea es esa también? Sí, ojalá.、Claro. Ojalá. De todas maneras, lo p u e d o decir, que nosotros somos como el, el vínculo, la idea es que las áreas de género puedan ser el nexo para generar este círculo virtuoso. Porque、Ajá. las capacitaciones en general están. En todas las localidades, dentro de los lugares, pero bueno, en general hay escuelas técnicas que forman o f i c i o s hay universidades que forman o f i c i o s、eh, digo, es la Bocra forma l o f i c i o s、sí. eh, se pueden buscar digo, distintas g o d i instituciones o r g a n i z a c i o n e s y, y esto pues, se puede llevar a cabo la capacitación. Ahora, las mujeres se van a escribir, digo, ¿no? Como e s t a que también a veces nos pasa, le g o la aula móvil de, a, a una localidad y. para electricista y s o l o s escribieron i n varones bueno la ideas es e que poder fomentarse no va donde e s c r í b a n se no e s t é n atentas a esto y, y después también que las puedan tomar entonces bueno, nosotros ahí pensamos hacer esos puentes ¿no? eh, entre las empresas que necesitan contratar y las personas que se han capacitado y a su vez fomentar desde el estado lo que es la obra pública y p eso también hemos venido en conjunto con el ministerio de obras públicas Y este programa, digo, es de una manera interministerial e n e l Ministerio de Obras, el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y, y nos faltaría sumar lo que decimos de Educación, ¿no? Pero bueno, son estas patas que hacen que、eh, también, ¿no? El, el, la gente de lo d u c a s Pública necesitamos que también cambien los pliegos, cambien、eh, a la hora de contratar una o b r a Pública hasta un municipio, desde hacer una plaza, una vereda, que se pueda. Incorporar a las mujeres en esas tareas. ¿no? Claro, que tengan prioridad.、Eh, bien, Paulina, eh, eh, así que hoy es el lanzamiento acá en la provincia de La Pampa de este programa. Exacto, vamos a estar、bien. haciendo la presentación.